Orlando Dacón Oh Ay oh Ay oh Ya me voy Si yo te alcancé a ver ayer con él No trates de ocultar, no hay solución Yo tengo a quien amar, pero no igual Y eso me mata Quería reconciliar para no dejar herida tu alma Música ya reconciliar, vano dejar herida tu alma. Pero ya sé que no y es un adiós sin más palabra. Mi pobre corazón lleva tu pro, siempre me paso, todo esto pasa, siempre me pasa y a Alguien me espera ya, mujer Y me tengo que ir, muy triste voy Con esta amarga pena, sin comprender Buscando protección y la encontré me pude acostumbrar a otro lugar a gente nueva quería reconciliar para empezar y hacerte buena quería reconciliar para empezar y hacerte buena pero ya sé que no y eso un adiós sin más palabras mi pobre corazón Si acostumbrou, siempre me pasa, todo esto pasa, siempre me pasa Y ahora, tu me dices que no, que todo acaba así Que no ha faltado amor, que te mueres por mi Y ahora, tu me dices que no mi amor, que todo acaba así